Dinero y religión. ¿Qué tiene que ver el dinero con la religión? Supuestamente son dos cosas muy diferentes. El dinero es considerado algo mungano, que no debe mezclarse con lo espiritual. Casi todos los grandes líderes espirituales de la humanidad eran pobres, o por menos predicaban la pobreza, o despreciaban el dinero como el invento del diablo para corromper a la gente. Sin embargo, cuando examinamos la realidad, vemos que hay una íntima relación entre religión y dinero. Los grandes templos, Siempre han sido inmensamente ricos. Se enriquecieron con las ofrendas de los fieles y muchas organizaciones bajo la fachada de la religión y de la caritas con tan grandes cantidades de dinero. Pero solo muy poco de este dinero llega realmente a los necesitados. La parte más grande se queda pegada en manos de los que lo recolectan. Aquí les va una historia. En un simposio de diferentes grupos religiosos sobre el tema fe y dinero, estaban sentados juntos un sacerdote, un pastor protestante y un rabí judío. Y cada uno explicaba cómo lo hace para mejorar un poco sus entradas personales para poder darse unos pequeños lujos como cigarros, vino o otras cosas. El sacerdote dijo, después de la visa de domingo vacío todo el dinero de la colecta en una caja de cartón. En el fondo hay un agujero, no muy grande. Luego sacudo la caja y las monedas que caen por el agujero son para mí. Y todo lo que se queda en la caja es para Dios. El pastor lo miraba con algo de compasión y dijo, Padre, me imagino que debe ser muy poco lo que ¡Ay, por el agujero! El sacerdote admitió, sí, desgraciadamente. El pastor continuó, yo tengo un método mejor para distribuir más equitativamente el dinero entre Dios y mí. Hago una raya en el piso, luego tiro el, el dinero al aire. Y todo lo que cae al lado derecho de la raya es para Dios. Y todo lo que cae al lado izquierdo es para mí. El rabí judío sacudió la cabeza y dijo, sus métodos me parecen muy mezquinos y poco espirituales. Yo simplemente tomo el dinero en mis manos y lo tiro al aire. Dios, agarra todo el dinero que quieras. Yo me contento con el resto que dejas caer al piso. Ahí se ve como detrás de la fachada de la religión se esconde la coticia. Estos hombres predican en el nombre de Dios. Pero ellos mismos no han cambiado aún. Siguen siendo codiciosos. Piensan más en sí que en Dios. Y todo lo que esos hombres predican suena falso. En esta ciudad se va a construir un gran santuario para los mártires de la guerra de los cristeros que va a costar mucho dinero. ¿Y de dónde viene este dinero? De las bolsas de los fieles creyentes. Y cuando está terminado, mucha gente va a peregrinar ese santuario. Se va a maravillar del lujo que tiene. Se van a celebrar misas solemnes. Y la gente va a pensar que esta es la expresión máxima de su fe. Pero estas son solo cosas externas. En realidad no se necesita ningún templo suntuoso ni ninguna ceremonia pomposa. Lo único que se necesita es saber cómo mirar adentro. Para esto no se necesita ningún dinero, solo un lugar tranquilo algo de tiempo y